Comenzamos la quinta temporada de Euskal Música... ...que nos llevará hasta finales del mes de junio del 2016. Durante todos estos jueves, durante estos fines de semana... ...porque también nos vas a poder escuchar en fin de semana... ...tanto el sábado como el domingo... ...la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde... ...pero eso sí, en repetición... ...repasaremos para ti todas las novedades que nos lleguen... ...al programa también por supuesto... Eh, nos deleitaremos disfrutando de algún que otro tema del recuerdo También tendremos por los estudios de Berriozar y Gratia o a través de la línea telefónica A grupos que han comenzado en esto de la música o grupos que sacan disco Para hacerles su entrevista pertinente Y también como no tendremos especiales como va a ser el caso del Nafaronies Como va a ser el caso del actor Churroc La decimoctava edición que se va a celebrar a finales del mes de diciembre. Y también, como no, tendremos un repaso especial al Berro Game Minutu Rock. Que si no pasa nada se celebrará en el mes de febrero del 2016. Como viene siendo habitual en Durango, antes llamado Calera Rock. Y este año también vamos a tener un programa muy especial. En noviembre aproximadamente lo haremos con la despedida. ¡Gracias! Después de 33 años nos deja la banda Oscorri Lo va a hacer con conciertos en, la, en los principales lugares de Euskal Herria En Gasteiz, en Bilbo, en Donosti y en Iruña Cuando lleguen por aquí, por Iruña, haremos ese programa especial Los 90 minutos dedicados a esa banda A Oscorri, a Nocho de Felipe y toda su gente Que lo he dicho, después de 33 años nos dejan Desde aquí, desde Euskal Música, bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada repleta de música local durante 90 minutos. Los jueves en riguroso directo de 6 a 7 y media de la tarde. Los fines de semana repetimos este programa para ti en la misma Franja Aérea de 6 a 7 y media de la tarde. Y recuerda que también tienes un Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia donde en cuanto concluye este programa, pues eh, te lo subimos para que lo puedas disfrutar cuando a ti más te guste. Y aparte de ello, pues eh, te mantenemos informado con las noticias más destacadas que nos llegan en el panorama musical, algún que otro videoclip y por supuesto los carteles de los conciertos de diferentes grupos de Euskal Herria. Todo ello en facebook.com barra Euskal Música de Río Zar y Ratia. Y si os parece vamos a comenzar el programa de hoy de Euskal Música y lo vamos a hacer con una banda, una banda que se hace llamar EH Sukarra, banda que comenzó su andadura musical en 1991, más concretamente en la localidad guipuzcuana de Eibar, de la mano del músico Miquel Norton Gorosabel, después de haber ganado el concurso de maqueta de la recién nacida emisora Euskadi Gastea. Ello pues les abrió las puertas del nuevo y revolucionario sello discográfico Esan Ocenki, donde publicó tanto en Esan Ocenki como en Metac continuación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 de 20 años, el octavo disco llamado Uiñak y de él pues vamos a destacar dos de los temas en la tarde de hoy, el tema Emengaudé y Condena Tuak dos de los temas incluidos en el octavo trabajo, eh, dirado en 2013 de la banda E.H. Sucarra, con ellos comenzamos el primer programa de esta quinta temporada de Euskal Música en Berriozar y Ratia multimita Ahí estaban sonando dos de los temas de esta banda de Eibar E.H. Sukarra, 20 años dando guerra Y ahora han regresado, más concretamente en 2013 Con el álbum Uñak Y ahí estaban los temas Emen, gaude y Condena Tuak Y ahora nos vamos a ir al recuerdo Nos vamos a ir con un tema que se hace llamar Sarri Sarri Que es una canción del grupo Cortatu Quizá, digámoslo así, la más célebre de esta formación La letra es de los hermanos Lourdes y Yosulanda Sobre la música de Chatti Chatti, del grupo jamaicano Toots and the Mitals Compuesta por Frederick Toots En la canción también colaboró Rupert Ordorica, quien, año, quien Años más tarde Realizaría una nueva versión De la canción de Cortatu Así que nos vamos a quedar Escuchando el tema original De Cortatu, el Sarri Sarri Y la versión que hizo, lo dicho Unos años más tarde, el señor Rupert Ordorica, de esta canción Sarri Sarri, la más conocida La más eh, cantada, la más bailada De la banda Cortatú La casa zarita, se va de costeño a lo picadillera, pronto te cuento que en Alea. Sarri sarri sarri sarri sarri, sarri sarri sarri sarri sarri sarri, sarri sarri sarri sarri sarri sarri, sarri sarri sarri sarri sarri sarri. Irategua cancire mi tezo se a paella con sutela. E tapitita sarri Sabes a risa risa risa risa risa Sabes Giize pasatzen den azkeni ontan jende hasi dela latzatzen zaretan Zerbait dituzteko ai battan delaozz begüento genenalean Sri sari sari sari sarisari Sari sari sari sari za zau Sri sarri sari sari sari sari batu Pri sari sari sari girogoa Sarri sari sari sari sarri za Ares ari, Ares ari, Ares ari, Cristo, marchatatik! Sarri, Sarri, Sarri, vie e bate시 Sarri, Sarri, Sarri, batoo sarri. sarri, Sarri, Sarri, Salri, Sarri, z caveen Sarri, Cristo marcha, David Esta que se pasa y andaas que no di un tangente y así daba tan saiken sharithan Será que te coste co adu Nera leana Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Viva tu Irati quaganzi ere mitizzen Eta pitieta beren muturretan retan saltzan zeudela kontuatu gabiak Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Gatugu sortzea doinu goxua gorik sarri dioerriak txampainaz ospaturik Iruineko entzierroa desentzierroen entzapigorriak zerua du estaltzen Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri tu Zari, zari, zari, zari, biba doaz, zari, zari, zari, Zari, zari, zari, zari, pafletatik divagun. Y después de irnos al recuerdo para escuchar a Cortatu y a Ruper Ordórica con Sarri Sarri, la canción original de Cortatu y la versión que hizo unos años más tarde Ruper Ordórica, nos vamos con el primer trabajo discográfico de una banda que nos llega desde la localidad de... De Puente la Reina, de Gares Hablamos de Accord La temporada pasada ya estuvieron por aquí Por Euskal Música, por Berriozar y Ratia Más concretamente los 5 componentes de la banda Iñaki a la batería Aarón al la bajo Íñigo a la guitarra Y Olaya y Sayoa a las voces Lo dicho estuvieron por aquí por Euskal Música Para presentarnos su primer larga duración Un álbum en el cual te puedes encontrar 11 temas Entre ellos una versión del tema De A Light et A Maider El clásico A Metz Bat Lo que vamos a escuchar de este álbum Lo abrimos y escuchamos los temas Natural en Garrasia y Simen Duak <música> El y la caña de esta formación, el rock y la caña de la banda de Puente la Reina Agarés Accord, nos vamos con algo distinto, nos vamos con la formación Line, una formación compuesta por cinco jóvenes de Villabona, Guipúzcoa, en 2008. Leire y Cristina han sido las dos cantantes y eso ha marcado la banda. Las comparaciones no se hicieron tardar con renombrados grupos estatales, pero eh, será la versión de la canción Sure Doño delor que colgaron en YouTube, la que les aupó con miles y miles de de visitas. Eh, hay que comentar que la banda subió a muchos escenarios, ganaron en 2009 el premio a la mejor maqueta de Radio Gastea y tocaron en festivales como el BBK Live. LINE ha editado dos discos hasta la fecha LINE en 2009 y Leyoac en 2011. Ahora en el año 2015 regresan con el tercer trabajo discográfico que ha sido grabado y mezclado y producido por Eñaud Gastañega en los estudios Gastein de Sestoa El álbum lleva por título Chime y Lo que vamos a escuchar son los temas Irudia, que es una canción que llena de emociones, que atrapa al oyente súbitamente y tiene todas las características del single. Frescura en la melodía, pero marca la transición de esta nueva época estilista de esta banda. Y el tema que cierra el álbum... Máscara de Yokoa, que tiene dos partes. Pop Rock con estribillo cautivador, que lanza con un lado espiritual. El mensaje principal es que vivimos disfrutados, cada día vestimos un disfraz diferente. Y la segunda parte desvela las interioridades de Lime. Siempre pues han salido al rebaño, pero ha llegado la hora pues de decir que aunque será la oveja negra, le está igual. Estos son dos de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este tercer trabajo discográfico para esta formación, para Line. Lo dicho, nos quedamos con los temas Irudiak y Máscara Den Yokoa. sonando dos de los temas incluidos en este tercer trabajo discográfico para line para leyaire vera saludce a la voz para Cristina Arnzabe a la voz para Javi Rivero al bajo para John altona a la batería para yose de arriba a la guitarra eléctrica y acústica y para Miquel Benito a la guitarra eléctrica y de line nos vamos a ir hasta el recuerdo nos vamos a ir más concretamente con una banda Que se hace llamar Ken Seguro que la conoces porque ya lleva un montón de años en esto de la música Ken Shaspi ha registrado un CD y un DVD en su concierto realizado en el Teatro Arriaga de Bilbao Con sus éxitos de sus cuatro anteriores discos El grupo Ken fue creado en Guernica en otoño del 96 por John Mikkel Arronategui y Eñaut Elorrieta Ambos eran por aquel entonces componentes de otros grupos locales como son Eskisu y Lugarri. El grupo se dio a conocer con el disco recopilatorio Aortengo Gorakadá de la casa discográfica GOR donde se incluyó la canción Vieta Bat. El disco de estreno se lanzó en 2001 bajo el nombre de Atsodaviar de la mano de la discográfica GOR. Anteriormente a grabar el disco en directo, Ken Saspi editó cuatro trabajos, el ya mencionado Atsodaviar en el 2001, Videan en el 2003, Geldit Udenbora en el 2005 Y Argyak en el 2007 Bajo el sello este último de Oyuka Los discos anteriores bajo el sello de Gore En 2009 publicaban lo que es este álbum en directo Titulado más concretamente Urte Susenean Y del cual te vamos a extraer los temas Y Argyak y VR 2 de los clásicos De la trayectoria musical de Ken Shaspi Esa jozu euriari, berri zesk hausteko. Esan baki ardadeari, gaurraz zatorzeko. Na, na. Usten hauen soka zara, haidotzen hauena, ametsak sortu zizkidana, daltzen dituena, na. arte Y después de escuchar dos de los temas incluidos en este álbum en directo El álbum titulado Urte Susenean Grabado más concretamente en el Victoria Eugenia en 2009 Vamos a hablar un poquito de la agenda de conciertos y las noticias Noticias interesantes las que nos han llegado al programa Euskal Música Durante este veranito 2015 Y que te las vamos a destacar ahora mismito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 Comenzamos el repaso a las noticias más destacadas y a la agenda de la semana, la sintonía de Berriozario y Ratia en el 100.8 de la FM en el programa Euskal Música en este jueves día 24 de septiembre del 2015 en riguroso directo, sábado 26, domingo 27 de septiembre en repetición en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde. Comenzamos con tres noticias, la primera de ellas, la banda de reciente creación, Egunon, es un grupo Nobel formado por músicos veteranos de la escena rock independiente, banda creada este, año, este verano del 2015. El primer disco autogestionado de la banda verá la luz a mediados del 2016 y estará repleto de swing Punk Euskaldun. En la página de Facebook, facebook.com barra Euskalmusica Berriozari Ratia, tenéis un adelanto de este primer trabajo discográfico, el tema NESCAD. Nos vamos con un espectáculo, esto no es rock radical vasco, es un espectáculo itinerante que se celebrará en diferentes salas de conciertos a finales de este año 2015. Se homenajeará a grupos vascos de la década de los 80 y 90 con un formato festivo, creando una experiencia audiovisual que complemente los conciertos musicales con carteles, entradas, portadas de discos de la época, piezas de archivo en vídeo del entorno social. El espectáculo contará con tres bandas, tributo en activo, Hijos de tu Iglesia, tributo a la Polla Records, Los Demenciales Chicos Acelerados, tributo a Escorbuto y colpa Colpatú, tributo a Cortatú. Este espectáculo llegará a Iruña, más concretamente a Atarraba Villaba, en la Sala Totem el sábado 21 de noviembre. Y nos vamos con la banda navarra Ecstasy, que ha publicado nuevo videoclip, el tercer single y vídeo It's In You, grabado en el Teatro Gallarrediruña, mientras que las escenas exteriores se grabaron en el eh, Parque de los Sentidos de Noa y localidad natal de la banda. El vídeo ha sido dirigido por Henry Menacho de Chronic Production y el videoclip lo podéis ver a través de la página de Facebook del programa, facebook.com barra Euskal Música de Riozar y Ratia. ...y nos vamos con un concierto, concierto importante... ...el día más concretamente 3 de octubre... ...a partir de las 9 de la noche... ...en la Sala Totem de Atarrabia... ...será la presentación de la 18ª edición... ...del Actor Churrock... ...que se celebrará a finales del mes de diciembre... ...entre cementerios, entre Burlata y Atarrabia... ...las entradas ya están a la venta... ...en la Enrico Taberna, en el Infernito... ...y en Basajón Taberna, al precio de 7 euros... El día del concierto, en la Sala Totem, las podrás encontrar por 10 euros, eso es, si queda alguna. Los grupos que estarán encima del escenario serán El Sonido de la Metralla y la banda Gasteistarra Beta Garry. Recuerda, el 3 de octubre, a partir de las 9 de la noche, en la Sala Totem, presentación de la 18ª edición del Atorchu Rock. Pues hasta aquí las noticias más destacadas de la semana y hasta aquí la agenda de conciertos. Ese concierto del 3 de octubre en la Sala Totem de Atarrabia. Y nosotros que continuamos ofreciéndote más música y nos vamos ahora con una banda importante también en el panorama de Euskal Herri. Hablamos de Urch, que comenzó sus ensayos en un local de Pasaya en 1988. Cuatro jóvenes de Donosti, concierto de heavy metalero pero que pues eh, casaban con claridad con el rock y el pop. En 1992 ha Aparece el primer disco Ekai El segundo trabajo lo editaron En 1994 bajo el nombre De Auxa Astindud Pasarán dos años para que el tercero Ayn Urrún llegaría en 1998 Lurgasian Amechak Ereines será el cuarto Disco de la banda Ayn servirá para que el desgaste de los años Anteriores se supere con creces Y hay que comentar que esta banda tierra Urch subirá muchos Tenteros con este disco, el disco titulado Ayn Yeru, pero en 2000 3, deciden grabar en su último concierto un DVD CD en directo a Asken Eguna para despedirse del público. Urch se mete a grabar su séptimo disco 10 años más tarde, en septiembre y octubre del 2013, con el técnico de sonido habitual, es decir, que Martín en los estudios Sonido 21 de Esparza de Galar para editar este nuevo trabajo discográfico titulado Astiro del cual te vamos a extraer los temas Churi Belzean y Lorenzo. Dos de los temas incluidos En este nuevo trabajo de esta banda donos tierra De Urch Zaten bere argia ai, ai, ai, ai, Lorenzo Gana zara Ai, ai, ai, ai Lorenzo Ua, ua Nos vamos ahora con... Emon, que ha sido, pues desde un principio Una coctelera musical La banda surgió en 2007 En Vergara, Guipuzcoa, suele ser habitual Que en grupos de muchos componentes hay Atrasiegos de músicos, pero los que Siguen en la brecha tienen que defender La estrategia, en Emon Han cumplido esto con permisa Y en 2007 editaron su primer trabajo Discográfico, Pistu Erria Un álbum que, bueno, que Les dio bastante importancia En el panorama musical, ya que, pues eh, Se sentía que estaban tomando fútbol Fuerza y todas las preparaciones de las grabaciones fueron interesantes porque garantizaron una seriedad necesaria y de estima al músico en cuestión. En 2013 13 editaron lo que es su álbum Confetti Coloree segundo trabajo discográfico bajo el sello Vaga Viga ahora en 2014 en octubre entraron en los estudios de grabación para editar este tercer larga duración Sua Fuego el álbum está compuesto nada más y nada menos eh, que por eh, 13 canciones, todas ellas marchosas, alegres y divertidas y la banda la componen Eneko Longarte Ekaich Ochoa, Matín Ostolaza Arich Alustiza, Maike Antonio Isusko Igarza Aitor Sesma y Robert Oviedo nos quedamos pues con este tercer larga duración de Emon nos quedamos con el álbum Sua y de él te extraemos los temas gaueco en Chislari y el tema Be Be Giak ori ahí estaba la marcha y la energía que nos trae a Emon con este su tercer trabajo discográfico Sua y los temas Gaueco, Antzeslari y el tema Bi Be y nos vamos Ahora con un adelanto discográfico Nos vamos con la formación de Uskis Que está preparando un nuevo disco Que se lanzará en otoño de este año 2015 con el sello Vagabiga, han pasado 3 años Desde que de Uskis hiciese su anterior Trabajo discográfico Lo que vamos a escuchar es el sencillo Adelanto, el tema Mr. Bayoi Es el adelanto Del nuevo trabajo discográfico de esta banda De The Uskis Música <risa> kari vutan gure di du Mister Bajo Mister Rajo Mister Bajo yek kontu em tenderu Baa guba ke se alelo tu te Pe sebe barita ke se gara per atas galdeche Mister Bajoy, Mister Bajoy. Mister Bajoy Está un su hoy le carry vuelta su redil u hoy Mister bajo y su re tan su hoy le carry vuelta su redil u hoy Rajoy... Jo ya metika bien bien. Uspelu sen Jesus martrendo taide re. Hardiz tortzen diren arren Demo niñun busten ankatardie. Mister bajo mí bajo mister Bajó Mister bajo gusurretan zu e cari vuelta tan zuredi dulo bajoi gusurretan zulo e cari vuelta tan gure Mister bajoi gusurretan e cari vuelta tan zuredi Bajoi, usurre tan zunoi, ekarri bueltan gure diruoi. Mister Bajoi, mister Bajoi. Ahí está ese adelanto discográfico de esta banda de Deuskis. Disco, lo dicho, que esté preparadito ya para salir en este otoño del 2015 con el sello Vagaviga y que, por supuesto, lo escucharemos en el programa de Euskal Música de Berriozar y Ratia. Pero, mientras tanto, nos hemos quedado con este adelanto con el tema Mister Bayoi. Y con él, pues, vamos a ir terminando ya el programa de hoy de Euskal Música. Hemos escuchado, entre otros, hemos comenzado el programa de hoy, este primer programa de Euskal Música, la quinta temporada mmm, en Berriozar y Ratia con EH Sukarra. Hemos continuado con con Ruper Ordorica a Cort Line Kenzapi. Os hemos dado las noticias más destacadas de la semana y la agenda de conciertos y hemos continuado con Urch Emon y este adelanto, el adelanto del nuevo trabajo discográfico para esta banda, para Deuskis, que lo dicho, te reitero, eh, saldrá al mercado en otoño de este año 2015 y aquí, por supuesto, en Euskal Música te lo iremos presentando. Y nos vamos a despedir con un poquito de rancheras. Nos vamos a despedir con Josu Jonimas y el álbum menos punk y más rancheras. La temporada pasada Estuvieron aquí en Euskal Música para presentarnos este es un primer trabajo discográfico y también pues eh, nos deleitaron con dos de los temas incluidos en este álbum aquí en directo ya que lo. Tocaron aquí en los estudios de Berriozar y Ratia Nos vamos a quedar con el tema titulado Erris Erri, uno de los temas Incluidos en este álbum debut Para esta formación de Iruña Para Josun Jon Imas Nosotros nos escuchamos, nos oímos En el 100.8 en Berriozar y Ratia El próximo jueves 1 de octubre del 2015 En riguroso directo Sábado 3, domingo 4 de octubre En repetición en la misma franja horaria De 6 a 7 y media de la tarde Hasta entonces a disfrutar de la semana Y lo dicho, a escuchar buena música local y en 7 días volvemos con más novedades, volvemos con más noticias, volvemos con la agenda de conciertos y también por qué no, volvemos con algún que otro tema del recuerdo y alguna que otra novedad. Hasta entonces, un saludo, Agur. Seri hibiltzea, festani pesta esatzen de zera, Basta esezkin gutiak girotzea, polita ba ofizioa, Baina balauka handia jarabzoa.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 busca música en las redes sociales Berriolzar y Ratia en el 100.8 de FM